las proteínas que tienen también nuestras frutas. Eh, por eso hemos diversificado para poder un poquito darles de calidad a nuestros niños, no cantidad. Quiero pedirle también a los a los kinders, vamos a hacer un estricto control este año, hemos descubierto el año pasado que le dan la mitad de la manzana al niño, porque dije que no termina. Hay un kinder específicamente, yo lo vi, Tiene 200 alumnos. dos 200 manzanas le damos nosotros. Y lo distribuyen 100. Y las 100 manzanas, la otra que harán. Entonces yo quiero decirles. No, solamente, no podemos ensuciarnos, o sea, no solamente los que se lo agarran cosas del Estado también, es corrupción. No solamente el, a nosotros nos dicen, se lo roban, se lo este, nos tratan, no. Yo quisiera pedirle a los diferentes medios de comunicación que nos ayude a hacer seguimiento. Si se le ha dado una manzana, eso se le tiene que dar, pero no hay, no hay por qué cortarlo de la mitad. Es importante no hacer esas cositas esos pasos. evidentemente no a todos les gusta pero si no le gusta al compañerito no importan los profesores eh, pueden saborear no no no nos mezquinamos pero no podemos eh, torcer la la visión que tiene este apoyo para él para, para el estudiante quiero Manifestarles eh, mi gratitud a las empresas que han trabajado el año pasado, no hemos tenido muchos problemas y si, est si están presentando de nuevo, mucha suerte, quisiera que cumplan con las exigencias, quisiéramos trabajar siempre con empresas de Montero, una gran mayoría.